Serbia, Lituania y Argentina, son los campeones olímpicos de la juventud, ¿Cómo, ¿cómo lo explicás? No tengo palabras eh, no tengo palabras, la verdad eh, lo único que puedo decir es que estoy contento eh, estuve muy emocionado la verdad fue algo que queríamos, queríamos la medalla pero de ahí al lograrlo era, era un paso enorme y lo supimos dar Sí, además en el camino pasaron un montón de potencias y ustedes seguían adelante. El único que fue con Estados Unidos, pero ya tal vez relajados o, o con la mente en lo que se venía. Hoy una victoria clara en la final. Sí, la verdad, bueno, todos sabemos que, que no nos tenían mucha fe por el grupo que nos había tocado. Eh, nosotros supimos estar tranquilos de la cabeza, sabíamos quiénes éramos. Eh, y todos los partidos estuvimos preparados para lo que venía, cuál sea el rival. Eh, bajamos bajamos potencias europeas eh, la verdad es algo impresionante eh, poder ganar poder se al podio, escuchar el himno es algo que ojalá se vuelva a repetir pero si no se llega a dar estoy muy contento con un marco especial, ¿no? hacerlo en Buenos Aires con tu familia recién el abrazo con tu papá, me imagino muy emocionado sí, la verdad, ya lo dije mil veces la gente Está completamente loca eh. Vos también un poco Sí, yo también <risa> eh, pero, pero bueno, el apoyo que, que recibimos Todo el tiempo, las fotos, los mensajes eh, Los saludos por, por acá, por el, por el predio eh, Es algo que, que es inexplicable el, el, La motivación que a uno le transmite la gente con su apoyo ¿Cómo esperás que te reciba Mar del Plata y sobre todo Quilmes? ¿no? Porque ahora hay que cambiar el chip y a, a adaptarse a la Liga Nacional Que es una competencia que me imagino es un, una temporada importante para vos Sí, sí, obviamente, la gente de Quilmes estuvo siempre presente, yo yo nací en ese club, eh, amo los colores de, de Quilmes, eh, así que nada, todos los mensajes que recibí de los chicos eh, siempre me ayudaron, siempre me motivaron y, y voy a volver y sin lugar a duda enfocarme 100% en el equipo, volver a, a cumplir mi rol, que bueno, lástima que fue solamente dos partidos, pero ahora el sábado jugamos el Clásico y esperamos... Tal o mejor. Bueno, que te llevas medallas, besos, abrazos y novias. No sé si novias, pero pero bueno, sí todo lo demás sí. ¿Cuándo puedes sí, preguntarte presente habíamos? Puerto Viejo que se chichaneaban